la comunitaria 106.1 y que se llama Radio Kermés, porque estamos en Toay, vamos a hablar con el intendente de Toay, ¿Cómo le va, Rodolfo Álvarez? Hola, buenos días. Buenos días a ustedes, a todas y todos, a la audiencia de la radio. Bueno, días. Rodolfo, varias eh, consultas tenemos para hacerle, veníamos eh, sin hablar de hace un tiempo desde el año pasado y uno de los temas centrales tiene que ver con la avenida Perón, hubo cambios, eh, se congeniaron algunos eh, criterios de transitabilidad eh, sobre esta avenida que une la ciudad de Santa Rosa con Toay, la máxima es de 60, eh, hay prioridad de, en las rotondas para quienes circulen por las rotondas, eh, queríamos saber si efectivamente esto se viene cumpliendo, eh, ¿Qué es lo que pudieron observar ustedes en estos primeros meses? Bueno, como bien dijo usted, eh, esto responde, digamos, a, una, a un análisis eh, que hemos desarrollado en forma conjunta con la Municipalidad de Santa Rosa y también con equipos técnicos del gobierno de La Pampa. La idea es poder ir avanzando, eh, no solamente en cuestiones de movilidad urbana, sino en otras cuestiones que tienen que ver con el conglomerado en su conjunto. En esta oportunidad algunas de las cosas que habíamos detectado y que nos parecía que podíamos abordar de forma inmediata tenía que ver con la unificación de criterios eh, respecto de las condiciones de transitabilidad de la avenida Perón. Eh, es así que eh, se sancionó el año pasado, en el mes de octubre, una ordenanza que establecía dos cosas básicamente. La baja de velocidades... De 70 a 70 kilómetros entramos rectos, entramos eh, de circulación en rotonda seguía igual, de 40 kilómetros, y en el caso de la rotonda lo que cambió fue el sentido de circulación. Eh, quiere decir que tiene prioridad de paso quién circula por la rotonda de esta forma, adecuándonos a lo que establece la ley nacional de tránsito. Uh -huh. Estamos hasta ahí más o menos... Sí, sí, sí, sí perfecto, ¿Sí? sí, sí, lo seguimos, Rodolfo. Bien. ¿Se viene respetando eh, esto? Bueno, eh, las cuestiones de tránsito, eh, por algo existen los controles, uh -huh. ¿no? Es decir, y existen porque existe la posibilidad de que algún conductor no acate las medidas respectivas. Uh -huh. Nosotros en todo este tiempo, porque recordemos que la ordenanza fue sancionada en octubre, pero tenía un tiempo de ventana sí. de implementación eh, que se cumplió el día 27 de enero. Uh -huh. La idea en todo de, de, del legislador en ese, en ese sentido tenía que ver con otorgarle al Poder Ejecutivo el tiempo suficiente para implementar alguna metodología que permita eh, la socialización de este tema. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es un cambio de conducta social y eso no es algo que se produzca espontáneamente. Bien. Entonces, para ello hemos implementado un programa que consistió en una forma de sensibilización de la comunidad eh, informándole de la existencia de la ordenanza y de su implementación a partir de tal día. Uh -huh. Y eh, también el sentido de circulación en las rotondas, la prioridad de paso. Eh, eso se, se llevó a cabo en los últimos 45 días Eh, eh, con eh, distintos controles de tránsito y con la entrega por parte de eh, los inspectores de tránsito de afiches que eh, le recordaban al ciudadano la existencia de esta ordenanza. Uh -huh. Así fue que al finalizar el periodo y eh, comenzando a tener vigencia la ordenanza el 27 de enero, nosotros comenzamos a hacer los controles, con eh, el cinemómetro móvil, uh -huh. vulgarmente conocido como radar. Sí. Eso nos permitió establecer prima facie eh, la posibilidad de, que, eh, de, de cuál era la conducta que se estaba eh, llevando adelante respecto de las velocidades máximas. Uh -huh. Y la verdad es que eh, fue grato eh, saber que las velocidades medias obtenidas fue de alrededor de 54 kilómetros. Ah, muy bien, o sea, se viene cumpliendo. Se viene cumpliendo. Igualmente, esto no quiere decir de que todos andan debajo de 60. Estamos uh -huh. hablando de velocidades medias. Claro. ¿no? O sea, claro. puede haber, y de hecho lo debe haber, algún conductor que anda arriba de 60 kilómetros. Para lo cual, bueno, para eso existen los controles. Por eso le decía respecto de que eh, el control lo tenemos que ejercer de forma permanente y cotidiana. Eh, así que, bueno, cada tantos días está ubicado el, el cinemómetro sobre la avenida Perón. Uh -huh. Quiero aclarar de que no va a ser el único lugar que va a ser censado. Uh -huh. eh, o sea, el cinemómetro también va a estar en otros lugares, porque los excesos de velocidad no solamente ocurren en la avenida Perón, claro. también ocurren en otros lugares. Tengo algunas dudas, si me permite, le preguntaría cuántas, si se han labrado multas, cuántas, si tiene esa información. Eh nosotros en este momento, como bien le dije, estamos en en un en un periodo de eh control de la de de esta actividad y la idea es este poder ver qué otras políticas públicas podemos ir implementando porque lo que queremos es la efectiva el efectivo cumplimiento de la norma. Uh -huh. Entonces, estamos en ese periodo que eh bueno, eh, ya en unos días va a comenzar a tener plena vigencia. O sea, hasta ahora no se labró ninguna multa por exceso de velocidad en la avenida Perón. Sí, hay multas que sí se han labrado, uh -huh. porque hay, hay, hay situaciones que no ameritan ningún tipo de, de miramiento. ¿Y cuál, sea... es la, cuál es la metodología, Rodolfo? ¿Se les manda una foto? ¿Cómo, cómo es? Sí, nuestro sistema es un sistema homologado uh -huh. eh, que permite eh, el registro gráfico uh -huh. eh, del vehículo con la correspondiente ah, identificación del, del dominio. Claro, la patente. Eh, exactamente. Uh -huh. eh, y con los datos eh, telemétricos uh -huh. de eh, la medición. Es decir, la velocidad a la que circulaba el vehículo. No, no fueron, no, ¿Fueron muchas las multas que se labraron en este tiempo o ¿no? no? no no tiene ese número? No le podría decir si son muchas o pocas. Claro. Uh -huh. eh, o sea, depende cómo lo, cómo lo, cómo lo vea, ¿no? Uh -huh. Si yo le digo que son dos, eh, siempre, o sea, depende cómo veamos el número, ¿no? Claro, Eso claro. es algo subjetivo, digamos. Sí, sí, claro. Pero, eh, bueno, eh, es algo que nosotros pretendemos instalar como medida eh, porque lo que nosotros queremos, fundamentalmente, es no ser estrictamente recaudadores que es eh, obviamente una de las funciones que tiene el Estado pero sí queremos eh, la modificación de la conducta social Bien. y para ello hay que trabajar aspectos eh, que tienen que ver con sensibilizar a la población para que comprenda que lo que estamos buscando es aumentar los niveles de seguridad eh, eh, en el tránsito de esa feria y de otras uh -huh. de, de la ciudad Bien, tenemos información de que la semana pasada estuvo reunido con el gobernador Sigliotto. ¿Esto es así? Sí, por supuesto. Estuvimos reunidos con el primer mandatario. Eh, el, yo, eh, digamos, he tenido otro tipo de contactos con él. Nosotros, los intendentes en general, eh, tenemos periódicamente eh, reuniones eh, a través de sistemas virtuales, uh -huh. a través de Zoom por decirlo, para no decir una marca, pero bueno, a través de videoconferencias, uh -huh. pero en la semana pasada puntualmente estuve en su despacho dialogando temas relacionados a la, a la ciudad y a la provincia también. ¿Y, y se puede saber bueno, que, que algún recorte de qué temas estuvieron uh -huh. hablando? Sí, por supuesto. Eh, bueno, obviamente algunos de ellos eh, eh, surgieron a partir de... de, de ...estas cuestiones que tienen que ver con la avenida Perón... ...la movilidad... ...el estado de conservación de las calles de la ciudad... Eh, ...un trabajo que estamos haciendo... Eh, ...respecto de la ampliación de redes de, de cloacas... Eh, ...sobre el plan de vivienda... ...que yo no podía anunciar porque el señor gobernador... ...me había pedido... Eh, ...que él era quien iba a hacer esta presentación... ...que se hizo al día de ayer... ...y que iba a hacer para todas las, para todas las localidades... ...el anuncio... Eh, como también otros aspectos de, de la cuestión de desarrollo productivo. Eh, en fin, con sí. el gobernador uno aprovecha y habla de todos los temas posibles porque de alguna manera existe un triángulo virtuoso, digamos, que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Claro. Es decir, municipio, provincia, nación. En ese, en ese proceso nosotros como intendentes tenemos que ir dialogando con el gobernador, qué posibilidades de intervención tiene el gobierno provincial para con la localidad, ¿no? Y en nuestro caso particular es la localidad y el área metropolitana. Así que son muchos los temas que vamos, que vamos dialogando con él. Eh, también estuvimos hablando de, del regreso al aula, eh, porque eh, recordemos todos que es un proceso que se está llevando adelante con mucho esfuerzo. Por parte del gobierno, por parte de las autoridades educativas, por parte de los docentes y por parte de los papás, eh, ese regreso al aula va a ser eh, con algunos matices que los intendentes también estamos tratando de ayudar para que se cumpla. Bien. Eh, Rodolfo, eh, le consulto por la situación habitacional. Eh, ¿Cuántas casas se van a construir a partir de estos acuerdos con el gobierno provincial, el gobierno nacional y la localidad de Toay? ¿Y en qué lugar preciso están pensando instalarlas? Bueno, antes de contestarle esa pregunta, si me permite, me faltó un tema. Sí, sí, dígalo, importante dígalo. Importante de lo anterior, uh -huh. eh, que a, a modo de, de hacer un, un resumen... Y disculpen el, el, el tiempo que tengo para, no, para favor, la nota, pero eh, eh, un tema importantísimo que estuvimos tocando con el gobernador fue la, el estatus sanitario de la ciudad. Uh -huh. eh, la pandemia no pasó, la pandemia está entre nosotros, el virus está entre nosotros y debemos eh, en todo momento hacer las evaluaciones respectivas. Así es que estuvimos eh, dialogando con el gobernador cuáles son las perspectivas de todo el plan de, de, de vacunación que tanto nos importa por, por el tema de nuestros adultos mayores fundamentalmente y las personas de riesgo y todo el personal que está abocado al servicio de salud. Eh, así que, bueno, eh, nosotros siempre estamos preguntando si va a haber más vacunas, si, si existe la posibilidad de ampliar los grupos etarios, en fin. Eh, con lo cual, eh, este, hoy justamente leía una noticia muy importante que ha salido en medios nacionales. La Pampa lidera el ranking de eh, personas, el porcentaje de personas con mayor cantidad de dosis. Uh -huh. eh, la provincia de La Pampa tiene el 1.73% de personas vacunadas. Uh -huh. Entonces, ese es un hecho fundamental y creo que marca el interés que tiene el Estado sobre la cuestión sanitaria y sobre la salud de la población. Yendo al tema de viviendas, eh, nosotros habíamos tenido la eh, posibilidad de dialogar con el gobierno provincial y eh, se van a llevar adelante un plan de viviendas que ya había sido anunciado a fines del año pasado de viviendas sociales, que es eh, un total de 40 unidades uh -huh. habitacionales. Bien. Eh, lo novedoso del tema es el lanzamiento del de programa, y disculpen, yo lo voy a nombrar como yo lo entiendo, sí. pero es, es el programa Procrear Provincial. Claro, sí, sí, sí, sí, sí algo anticipaba hoy en más ese... temprano Erika Riboira del IPAV aquí, como iba a ser administrado eso. Claro. Uh -huh. el, en ese sentido, bueno, este plan prevé un, un número adicional de 30 viviendas para la ciudad de Toa. Bien. Respecto de la pregunta que ustedes me hicieron sobre la ubicación, eh, las, el, nosotros ya tenemos destinado el lugar para las viviendas sociales. ¿Cuál es? El lugar es, eh, la, ¿cómo se lo describo? La manzana que está entre calles. Eh, Italia, eh, Independencia, eh, Rivadavia y San Lorenzo. Ajá, bien. Creo que dije bien, ¿no? Eh, porque... ¿Es donde está ¿Es donde está Chacra Raíz? No. No. Perfecto. No, es... no, no, no, no. No, es al sur de la ciudad. Al, eh, al sur... Eh, al sureste de, de, de, de, de, de la ciudad. Es la ex fábrica de cerámicos. Mi, mi... A, atrás, atrás. Atrás de ese, de ese lugar. Exactamente. Sí. Perfecto. Atrás okay. de ese lugar. ¿Por qué? Porque una de las cosas, recuerden ustedes, que eh, el, primero, el predio tiene que ser propiedad del municipio. Uh -huh. ¿sí? Segunda situación, el predio debe contar con infraestructura mínima. Uh -huh. Sí, como por ejemplo la posibilidad de eh, conectar cloacas y agua potable. Uh -huh. eh, bueno, y ese predio lo prevé. ¿En ese lugar sí. se van a construir las casas del IPAB o las casas de este Procrear Provincial, como le llama las usted? Las viviendas sociales. Ahí se van a construir las del IPAB. El grupo del total de 70 viviendas, 40 se van a construir ahí, que son las viviendas sociales. Uh -huh. ¿Y sí. la, el, el resto de las 30? Nosotros estamos eh, trabajando con el IPAP, comenzamos hoy uh -huh. a trabajar sobre el destino de, de las otras 30 que los anunció el gobernador ayer. ¿Y, ¿Y en qué terreno se están pensando, Rodolfo? Mire, tenemos que, hacer, eh, tenemos que ver, eh, porque la verdad que no, no tenemos un banco de tierras eh, demasiado extenso, así que bueno, tenemos que buscar dónde las vamos a, a llevar a cabo. La, la propuesta es que todavía se siga extendiendo hacia el sur, No. Uh -huh. eh... no no sé quién dijo eso no pero... no no le, le pregunto por la ubicación de de del de de los barrios de, no hasta... la propuesta es eh nosotros tenemos un plan de desarrollo estratégico uh -huh. ese plan de desarrollo estratégico eh plantea algunas hipótesis eh, respecto de el, el desarrollo demográfico de la ciudad uh -huh lo que hacemos nosotros es eh, tratar de cumplir con, con ese desarrollo demográfico. Eh, así que, bueno, ahí hay que ver eh, de qué manera y, en, y cuál es la ubicación que le podemos dar a, a esas eh, viviendas. La última pregunta, Rodolfo, tiene que ver con las candidaturas. Estamos en un año electoral. Eh, bueno, hay pujas internas que se están dando, dando dentro del partido justicialista. Eh, ¿Qué le parece a usted esta fórmula que eh, hasta ahora se presenta como la que va a llegar a las elecciones eh, de agosto? Teniendo en cuenta que ayer se presentó el cronograma electoral y que las primarias van a ser el próximo 8 de agosto. Berna, teóricamente, sería la figura que encabezaría la lista junto a María Luz Alonso. ¿Qué le parece esta fórmula? Me parece que las personas que sean candidatas para la, para, en estas elecciones, fundamentalmente en estas elecciones de medio término, deben de tener los pergaminos necesarios para poder hacerlo. Uh -huh. Y me parece que ambas personas los tienen. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Qué le parece la posibilidad de que Ariel Rauschenberger eh continúe en la Cámara de Diputados, algo que eh avaló o de alguna forma está promoviendo el ex intendente de la localidad de Toay, Ariel Rojas. Me parece que Ariel Rauschenberger también tiene eh la, la cuando yo digo los caminos necesarios, disculpen esa expresión, uh -huh. es la experiencia suficiente y creo que primero ya es diputado, uh -huh. con lo cual eh en algún momento se evaluó que su capacidad eh, eh, permitía que su perfil fue, ocupara ese lugar. Así que me parece perfecto. Eh, también es el caso de Luchi Alonso y, bueno, ni hablar de, del ex gobernador, ex senador, eh, ha sido ex funcionario, <coughs> eh, ha sido ministro de Obras Públicas, o sea, me parece que es uno de los máximos exponentes que tenemos dentro del justicialismo para poder ofrecerle a la ciudadanía como, este, como propuesta eh, política para, para llevar adelante. Me parece que los tres eh, eh, tienen eh, todo lo que necesitan para poder ser los candidatos. Rodolfo Álvarez, les agradecemos mucho por estos minutos con Radio Carmes. No, chicos, el agradecido soy yo eh, por darme la oportunidad de estar en contacto con la ciudadanía y poder transmitirles eh, bueno, todas las inquietudes que se van generando de los diversos temas de gestión.